porque dejo de cultivar y no camino yo y estas personas que están al lado mío acompañándome Valeria con cáncer, por ejemplo el domingo antes del allanamiento llamó que de cuatro tomas diarias de morfina había pasado a una yo tomé un compromiso con esa señora de ayudarla Delfina, la conozco con dos años con microcefalia severa ella no conectaba a Delfi miraba más allá no se movía convulsionaba entre 20 y 25 veces por día, sí. y se mordía los brazos. Hoy, te puedo mandar el video, Delfina sonríe, conecta, abraza a sus abuelos, es la foto que está dando vuelta que dice libertad para Adriana en el hashtag, está la foto de Delfi sonriendo y abrazándome, eso no ocurría hace un año atrás sin el aceite de cannabis, ya no convulsiona directamente, no tiene más convulsiones ya no se muerde, y cuando a mí me allanan, me rompen las flores de delfina, no solo mis plantas, rompieron cuatro plantas que eran para todo el tratamiento de este año de delfina, se llevaron el aceite, es decir, la pregunta está, ¿por qué no investigan? Si uno es, no, no es que yo estaba escondida, yo soy pública, hace siete años que milito, estoy en el Congreso, voy a todos lados, mi vida es pública, el resto de mis vecinos conocen todo, Todos salieron a ayudar. Si fue la malicia de una sola persona, entonces el punto es que esta ley es malvada. Y si hay mucha gente que es así, se agarra de esta ley y hace demasiado daño porque hoy hay gente que está esperando ese aceite que está secuestrado para continuar su vida. Gracias a Dios tenemos compañeros solidarios, que son estos cultivadores que siempre están, que entre todos nos ayudamos, juntamos flores, volvemos a hacer aceite, pero de verdad... De verdad, ¿hasta cuándo la ley nos va a perseguir cuando uno busca una mejora en su salud, en su calidad de vida? Bueno,